Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Docentes analizaron el regreso a clases en un encuentro con el gobierno provincial. El secretario general del gremio de docentes técnicos, Jorge Rodríguez, dijo en periodismo turno mañana que el sector ya ensaya un protocolo. Bueno, se charló sobre eso y ayer se definió que los protocolos van a ser llevados adelante. Hay una comisión que se estaba reuniendo los martes eh, en forma virtual, lógicamente ahora, pero antes venía en forma presencial hasta el, hasta el 20 de, de marzo, que es la Comisión de Salud, Higiene y Seguridad. Eh, se reúne todos los martes, están, están todos los... Está, está representado SADOP, está representado UTELPA y nosotros, y lógicamente el, el Gobierno Provincial. Así que ellos van a ser los que van a ir llevando el trabajo de, de ir confeccionando los protocolos para la, la vuelta a clase. Sí. Eh, según tengo entendido, ya este martes este, que viene van a comenzar. Y la idea es que, es que se reúne solamente los martes, este, a ver si se puede reunir algún otro día de la semana. Retomaron el paro trabajadores y trabajadoras del corralón de Toay... La dirigente de ATE, Blanca, Oye dijo en la mañana que hermesera que la medida de fuerza es porque la municipalidad se burla y les toma el pelo a empleados y empleadas. Los argumentos del municipio es que eh, bueno, tuvieron que pedir plata a provincia para pagar los sueldos, eh, que se les cayó la coparticipación, que bueno, que tienen muchos gastos. O sea, nos llama para explicarnos toda la situación caótica que está sufriendo el, el municipio de, de Toay, la situación económica. Eh, y decir que no hay plata, que el municipio no tiene plata, que no tienen posibilidades. De, de, a ver, los delegados le pidieron que por favor que pidiera provincias, que, que por lo menos hubiera un acertamiento. Le dimos 550.000 eh, posibilidades, 550.000 propuestas de poder destrabar el conflicto, porque los compañeros no llegan a fin de mes. El diputado provincial Leonardo Avendaño, con el respaldo de organizaciones sociales y políticas, reclamó en Radio Quermes que en La Pampa también haya un impuesto a las grandes fortunas. Hay un proyecto en la provincia que lo está impulsando el compañero Espartaco Marín, está impulsando el compañero Espartaco Marín, eh, en el cual muchos diputados estamos de acuerdo. La diferencia que tengo, que creo que no debe ser por única vez, tiene que ser para siempre. Las cooperativas de trabajo afrontan un durísimo momento como consecuencia de la crisis que disparó el coronavirus. Pablo Fontana explicó en PTM el caso de la cooperativa Visión 7. Estamos en una situación muy crítica porque la mayoría de las cooperativas, como, como muchas pymes y comerciantes, este, hace 60 días que, que nuestra facturación es prácticamente cero. Eh, y en el caso de las cooperativas de trabajo, bueno, somos este, los asociados, viven de, de, de, los, de los beneficios de, de, de, de, del trabajo y, y obviamente este, nos vemos en esa encrucijada, ¿no? Un joven pampeano residente en Brasil, Martín Smith, contó cómo se viven en ese país la situación de pandemia y el particular estilo presidencial. Hay gente que apoya a Bolsonaro todavía, yo no entiendo mucho el tema de eso, pero bueno, hay mucha gente que lo apoya, la verdad, se ve. Yo tengo muchos grupos de acá también, eso, de internet, de Facebook y todo, y sí, mucha publicidad a favor de él, viste como diciendo que lo quieren bajar y que no lo dejan gobernar y que... Bueno, pero a la vez está la realidad de que el virus acá se nota, digamos, que hay mucha muerte en Brasil y dejaron todo como muy, muy a la deriva. Ahí Bolsonaro dejó a, en manos de todos los gobernantes que cada uno haga lo que lo que le parece, entonces es desparejo, ¿no eso? Que una, una cuarentena es flexible en un lado y en otro lado no, es más estricta y así. Pero bueno, qué sé yo, la verdad que no le funcionó, se ve que no, no fue muy buena la las decisiones que tomaron.